Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Se informaba días atrás que el Senado aprobó la internación compulsiva con previo consentimiento. El documento, que sufrió algunas modificaciones en comisión, volverá a la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Es bueno recordar que este proyecto hace... Voy a, a recordarles para entrar en tema. Este proyecto habilita la internación de personas en situación de consumo abusivo de drogas y fue presentado hace dos años por dos diputadas de nuestro país. Por Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto, y por Nivia Reich del Partido Colorado, con quien ahora estamos en comunicación. Buen día, diputada. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, la verdad que eh, el trayecto es un poquito más largo uh -huh. porque desde el año 2017 lo presentamos en la anterior legislatura, uh -huh. este proyecto parte de la sociedad civil, parte de las familias de, de las familias de personas con problema de adicción. Eh, y bueno, eh, recorrieron los despachos y encontraron eco en nosotros que realmente digo, vimos el sufrimiento de estas de estas familias y la falta de herramientas. No procedió en el periodo pasado porque el Frente Amplio se opuso y tenía las mayorías y en este en este periodo lo presentamos nuevamente y luego, en base a, a algunas observaciones que habían hecho distintas delegaciones, fue que lo modificamos y lo presentamos con la diputada Pérez, pero inicialmente eh, todo esto fue producto del trabajo de los propios familiares que quiero destacar también. ¿Está enterada de cuáles fueron las modificaciones que le hizo el Senado en comisión ahora? Sí, eh, el, el proyecto inicial lo que hablaba era de la voluntad anticipada de tratamientos este, para para la desintoxicación, también hablaba de la rehabilitación y la reinserción social y bueno, en, en el Senado se modificó y quedó la voluntad anticipada para eh, poder acceder a un tratamiento de desintoxicación. Después hay, hay detalles menores, como por ejemplo nosotros establecíamos que esa voluntad Tenía que ser refrendada por un escribano público. Eh, y bueno, y ahora también eh, se incorporó la posibilidad de que sea eh, el, el propio, la propia persona que sufre adicción con dos testigos este, que, que manifieste su voluntad o también quedó vigente lo de hacerlo frente a eh, un escribano público bajo escritura pública o acta notarial. Y bueno, ambas, ambas opciones este, van a ser incorporadas en la historia clínica de la persona y también podrá ser homologada ante el justicia. Diputada, usted sabe que siempre me llamó la atención en lo personal eh, eh, la denominación de esta ley, porque el título dice Internación compulsiva con previo consentimiento. En realidad, ¿Cómo, cómo eh, conviven las dos cosas ahí? No, es que en, en realidad eh, cuando se, se difundieron a través de muchos medios se incorporó el término internación compulsiva, mm. nunca fue, eh, siempre se planteó, eh, el proyecto original era voluntad anticipada de, este, de rehabilitación de, de adictos, ese era el, el, el proyecto inicial, Este y bueno, hoy por hoy es consumo abusivo de drogas en el Senado, Eh, se le cambió el nombre al proyecto pero no el contenido en realidad va eh, a contrapelo, digamos, de lo compulsivo porque en este caso la propia persona en un momento que, por supuesto que tiene que ser mayor de edad, sufrir eh, alguna adicción o a, a, a alguna droga, algún consumo problemático en un momento donde se constate que está lúcido, eso sí lo tiene que hacer un psiquiatra que tiene los, los parámetros para saber si la persona está apta para tomar decisiones puede expresar su voluntad en forma anticipada a que la familia pueda hacer, acceder a desintoxicarlo. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros, cuando nosotros vinieron a hablar los familiares lo que nos decían es que había un integrante de la familia que padecía un consumo abusivo, que cuando estaba bien, cuando estaba lúcido, les pedía por favor que lo ayudaran a salir de esa situación, que le había hecho perder del trabajo, los familia los afectos y demás, Pero cuando llegaba el momento, porque estaba bajo los efectos de la droga y lo querían ayudar y lo querían internar o lo querían desintoxicar, se negaba. Entonces las familias entendieron que eso era una herramienta. O sea, convengamos que esa no es la solución a la gran problemática que tenemos en nuestro país. Sí, es una herramienta que se le da a las familias. Yo, la semana pasada, con la Comisión de Seguimiento Carcelario, somos 15 integrantes entre senadores y diputados, Conjuntamente con el director del Instituto Nacional de Cárceles y el comisionado parlamentario visitamos la cárcel de Las Rosas en Maldonado. Y ahí pudimos conversar con muchas de las personas privadas de libertad. De hecho, tengo una persona conocida de mi familia, eh, que tiene familia en el departamento de Colonia que está de, que está este, privado de libertad. Es un joven que tenía una vida con un trabajo, con su pareja, con una familia que lo contenía y lo sigue conteniendo, pero que cayó en el consumo abusivo de drogas y eso le llevó a cometer siete rapines. Había otro joven que por primera vez había sido detenido eh, y bueno, y conducido a la cárcel, había cometido un delito para obtener dinero, era era primario para obtener dinero para consumir. Y, y bueno, y, y estaban en este marco de que ellos le decían a la familia que, que, que los ayudaran, pero llegaba el momento, bajo los efectos de, de, de la droga, se negaban a ser rehabilitados. Entonces digo, es un proyecto reitero, no es la solución. Es lo que las familias estaban pidiendo para tener una herramienta para poder decir, bueno, cuando esté mal, ahora se firmó, podemos ayudar Si manifestó su voluntad, podemos juguemos. Y bueno, y creo que es un camino. Lo que las familias nos decían es que siempre ellos veían que se combatía el narcotráfico, o sea, que se intentaba detener el, el ingreso de las drogas a la casa, pero que se sentían solos cuando la droga ingresaba a la casa y no tenían las herramientas para poder ayudar a sus hijos o a sus familiares a salir de esa situación. Bien, y siguiendo la misma la misma línea de razonamiento, ¿el país eh, cuenta con la infraestructura, ya sea pública o privada, para darle respuesta a la demanda que desde esa familia se pueden estar generando? Bueno, hoy a nivel público es insuficiente, a nivel privado hay mucha organizaciones religiosas y, y, y fundaciones que están trabajando en la materia y que son los que están dando de repente la respuesta que el Estado no da. A nivel de ACE hay 122 camas, que a nivel del MIDE hay 205, ya estamos hablando de 307 camas, pero ya eh, el doctor Cipriani ha manifestado públicamente hace unos meses este, la voluntad de que en, en el Hospital Santín Carlos Rossi sea un centro de rehabilitación de adictos con 500 camas. El Poder Ejecutivo, a su vez, ha manifestado que en la próxima rendición de cuentas es necesario incluir el tema de adicciones y el tema de salud mental, que van de la mano. Es un problema que ha ido avanzando en nuestro país y, y bueno y que hay que destinarlo a los recursos. Salud mental también. Tenemos una ley aprobada hace siete años que se aprobó una ley sin recursos. En este caso se aprobó una ley, pero ya con perspectiva de este de avanzar en recursos para poder ampliar la la, la solución Bien eh, para todo eso en definitiva entonces a nivel público la financiación llega de parte del Estado a través del Ministerio de Salud Pública Acá, acá por ejemplo quienes sean usuarios de ACE van a tener la opción de ACE sí. quienes Tienen un prestador privado, ahí eh, van a acceder a los tratamientos, digamos, de desintoxicación, lo que está aprobado por el Ministerio de Salud Pública y lo que forma parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y también está la posibilidad, porque había familias que nos los nos han planteado, que tienen los recursos como para poder este, proceder en un lugar, en una clínica privada, la rehabilitación de sus familiares. Hoy por hoy, a mí lo que me preocupaba mucho es aquellas familias que tienen este problema, que no es menor, porque digo, ese, ese es un problema que no es solo el problema del adicto. Toda la familia lo sufre por, por ver la emigración como persona que pierde el trabajo, que pierde los amigos, que pierde la pareja. Muchos casos pasan a vivir en la vía pública, muchos casos terminan presos porque delinquen para poder obtener recursos para seguir drogándose. Entonces, este, hay, una, hay un, un derrame a de la sociedad porque se cometen delitos y el 80% de los presos, de los 14.700 presos que tenemos en nuestro país, el 80% son consumidores de drogas. Y cuando el otro día hablaba con ellos, en, en, en la cárcel de Las Rosas, me decían que bueno, el objetivo del delito era conseguir plata para seguir drogándose. Entonces yo creo que me parece bárbaro que todos los, los gobiernos hayan en, en mayor o menor medida, hayan combatido el narcotráfico. Pero tenemos que entrar a caminar el, el camino y a generar herramientas de, de buscar soluciones para la gente que tiene el problema de tener un familiar adicto. Ese es el deber que estamos teniendo. Como país, ¿no? No, no, no, no, no hablo de gobierno, no me gusta hablar de gobiernos ni de comparar pero pero como país si nos tenemos tenemos que hacer política de estado porque realmente uno ve este la, la, el tema de drogas como repercute digo, repercute en la seguridad en todo en todo sentido digo, los delitos que cometen quienes pretenden tener un beneficio económico de ese robo para poder adquirir droga y también este, lo, los delitos que se cometen entre las propias personas que venden que bueno que son los denominados ajustes de cuentas, que es una realidad también. Entonces me parece que, este, que el combate al narcotráfico está bien, está correcto, pero tenemos que generar políticas de Estado para poder buscar soluciones para las familias que tienen el problema y que tienen quieren intentar este, buscar una solución. bien Muchos Así... podrán cumplir el objetivo de rehabilitarse y muchos no, pero tienen que tener la herramienta para poder optar. Haciendo foco en ese tema específico y ampliando un poquito la, la pregunta que había iniciado este, hace hace un ratito, eh, quería apuntar a lo siguiente. Eh, visto desde la capacidad de respuesta del Estado a través de lo que pueda hacer HACE, por ejemplo, eh, por allí, por un lado, eh, se puede dar la situación, supongo yo, de familias de diferentes partes del interior que de repente en sus departamentos no tienen la posibilidad de generar recuperación y tienen que trasladarse a, a distancia, donde entre otras cosas también, y sabemos que en la recuperación es fundamental el apoyo de la familia, el hecho de que la persona está internada y que está siendo tratada, pueda mantener el contacto con su familia y por lo tanto recibir visitas. Eso por un lado. Y por el otro lado, y en el ejemplo que usted ponía acá en Las Rosas, con estos jóvenes que delinquieron para comprar las, las, las drogas, por ejemplo, eh, ¿Hay previsto dentro del sistema carcelario eh, tratamientos en este sentido o para realizarles un tratamiento tienen que ser sacados del lugar donde están recluidos? No, en eso se está trabajando también. Tenemos, eh, con respecto a la última parte de la pregunta, tenemos un, un comisionado parlamentario muy comprometido eh, y creo que también tenemos que entrar ya, ya, como dije anteriormente, esta es una herramienta. Tenemos que generar otras herramientas. La situación Eh, carcelaria eh, tenemos récord histórico, más de 14.700 presos este y, y realmente el, el nivel de adicción como mencioné anteriormente es más del 80% entonces tenemos que generar políticas, sin duda que tenemos que generar políticas de rehabilitación y también tenemos que entrar a analizar no digo ya decidir, pero sí analizar el otro día conocí a, a ese joven de 18 años, primario Y uno lo veía, y, y los técnicos lo veían, y son casos totalmente viables de rehabilitar. De repente hay otros que te decían, yo no, no tengo interés, quiero seguir en el tema droga, o, o, o voy a seguir cometiendo delitos. Pero realmente eh, se estudian los perfiles y hay casos, y bueno y yo creo que tenemos que entrar a analizar en esos casos qué otra opción hay aparte de que vayan a la cárcel privados de libertad y que se alojen en un lugar que depende de la cárcel que sea, pero pueden llegar a ser escuelas de delito. Entonces creo que tenemos que generar distintas herramientas. También hay una realidad. Este proyecto apunta a mayores de edad. Y todos sabemos que hay menores de edad que ya están con el problema del consumo, y un consumo problemático, la edad ha ido bajando cada vez más en nuestro país, también en, en 14 años. Este, y, y bueno, hay quien vienen a sus padres que responden a la patria potestad, y hay muchos jóvenes que tienen una familia que no responden a la patria potestad. Y que también, ¿Y del que y que también delinquen siendo menores. Y que también delinquen siendo menores. Entonces, ahí también tenemos que apuntar a generar herramientas. Esto fue el primer paso. Reitero, no es la solución. Es una herramienta, es un primer paso que nosotros, junto con los familiares de adictos que vinieron a golpear más la puerta en el año 2017, creamos y luchamos muchísimo, y los que más lucharon fueron los familiares, porque ustedes ahora me hacen la entrevista a mí porque soy la legisladora que lo presentó pero los que lucharon fueron ellos, y los que lucharon fueron las madres que tenían que juntar 52 pesos para poder pagar el boleto para venir a, a, a manifestar frente al Palacio Legislativo pidiendo la aprobación de esta herramienta esos son los verdaderos los verdaderos artísticos de este proyecto. Bien. Las madres estaba... que fueron li lideradas por Gabriela Sos y Pablo Delfino, pero pero son los familiares y, y son quienes pedían esto para te para probar. Quieren probar a ver si con esto pueden encontrar una solución para sus familiares. Y muchos ya se murieron, lamentablemente. Bien, yo eso eso lo entiendo y, y aplaudo la iniciativa de generar eh, la, la regulación de todo esto pero también de alguna forma me genera preocupación y hablo en primera persona eh, en el sentido de qué infraestructura Eh, tiene el país como para eh, rápidamente dar respuesta a las demandas que se vayan generando porque la ley la ley la ley a, habilita a, a, a estas alternativas de recuperación pero el asunto es que la infraestructura que el país cuenta de repente no es lo necesario y puede demorar de repente años y años en que se vaya creo generando que está, la estructura a ese, creo por que eso está, a eso apunto en la pregunta cre, creo que está bueno poner números ¿no? vamos a poner números dijimos que había entre Ace y MIDE 6.307 camas ¿sí? El, el 10% se calcula, no son cifras estimativas, el 10% de los usuarios de ACE son adictos. Si uno eh, traslada las estadísticas, estamos hablando que 112 mil usuarios de ACE son consumidores. Sí. Eh, de esos, el 10% realizan consultas, o sea, hay 11 mil usuarios de ACE que realizan consultas. Y de esas 11 mil consultas que se realizan, 1100 requieren asistencia. O sea que nosotros este, estamos teniendo un déficit de unas 800 camas. Uh -huh. eh, ya manifesté anteriormente la intención del presidente Cipriani, el presidente de ACE, de que en la Santín Carlos Rossi se instale un centro de adictos con 500 camas. Entonces, este, a su vez también hay voluntad del Poder Ejecutivo de destinar recursos en, en la rendición de cuentas. Yo creo que sería un gran avance, ¿no?, Este, a su vez también, con la, integro la Comisión de Adicciones, fuimos al Portal Amarillo y yo la idea que tenía es que iba a haber una lista interminable de espera. Y, y hay una realidad, no es tan así. Eh, incluso eh, dos o tres días antes de la, nuestra concurrencia había lugares disponibles hay una, hay, hay, hay veces que existe una alta rotatividad también, que ingresan y a los pocos días se van, sí, sí, eso es, es una, cierto. eso es una realidad también, es entonces la lista de espera no era tal y bueno lo que hay que hacer es coordinar desde ACE al portal amarillo pero bueno pero está la intención de de hace de, de, de crear nuevas camas porque esto ya ha sido público este entonces digo creo que vamos por buen camino en en cuanto al avance de esta situación Y, y bueno, y esto este, fue aprobado luego de siete años, pero se está vislumbrando también en el acompañamiento de los recursos. Bien. Diputada, eh, le, le expreso nuestro interés en el tema, de seguirlo de cerca y de que nuestro espacio sirva de, de alguna forma también para llegar a los oyentes y generar entre todos una conciencia colectiva, que es un tema al que tenemos que abordar seriamente de cara al futuro. Ha sido muy amable. Ha sido muy bueno amable ustedes y muchas gracias por el espacio. Que tengan buena jornada. Gracias, igualmente. La conversación era con la diputada del, del Partido Colorado, Nivia Reitz. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.